Hola Dani, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Buenísimo, ¿cómo vienen siendo las asambleas estas de p r e p a r a t o r i a s del 8 de marzo? Y bueno, ahí tratando de generar、eh, convocatorios también para que se sumen más compas al espacio de planificación, porque venimos de estos dos años medio raros.、Mm. Entonces, tratando de reactivar de manera presencial, veníamos h a c i e n d o l a s virtuales. Eh, pudimos sostener bastantes acciones dentro de lo que fue el marco de la pandemia.、Y、así que retomamos ahora para el 8M y retomamos ya todas presenciales, lo cual nos da una alegría enorme volver a vernos. Cuesta un poco, igual, ¿no? igual, l ¿Cómo? Cuesta igual un poco todavía esto de,、eh, de la presencialidad. Sí, sí, un montón porque todo medio raro también en cuanto. A Cada compa en, entre los trabajos y,、uh -huh. y los espacios también, porque respetando también un poco las medidas de cuidado, ¿no? Que hay que seguirlas teniendo.、Uh -huh. Entonces,、eh, también cuesta, cuesta de repente cambiar de vida absolutamente y volver toda la presencialidad, pero a q u í todo nos sigue uniendo las ganas de, de querer hacer cosas. Y justamente en la última semana, con lo que pasó en Palermo,、uh -huh. Eh, más ganas aún de poder visibilizar todo lo que nos sigue pasando,、eh, así que con mucho más í n t e g r u también.、Hmm. Hace,、mmm, bueno, un, ya unos cuantos años que desde la Asamblea Feminista Con Urbana Noroeste ustedes elaboran una especie de diagnóstico de la región. Contaba recién el de Palermo que todavía hoy sigue. Bueno, siendo parte de los medios nacionales, el tratamiento muchas veces también、eh, merece otra discusión al respecto de la necesidad de la perspectiva de género, la aplicación efectiva de la límica de r a la responsabilidad de los comunicadores y comunicadoras y,、eh, bueno, justamente la necesidad también de. de Transformar y modificar la, el Poder Judicial, que es tan lento y perverso muchas veces, pero independientemente de esto que está sucediendo y que obviamente seguramente será parte de algún renglón o varios en cada uno de los documentos que se preparen en todo el país, ustedes de la Asamblea Feminista Conurbana Noroeste van armando año, año a año un diagnóstico de la región, de la falta de garantía de derechos justamente para las mujeres, las diversidades, las disidencias en nuestro territorio. ¿Eso será también parte de este 8 de marzo? Sí, sí, sí, sí, seguimos、eh, tratando de hacer ese,、eh, ese relato de lo que nos va pasando, porque todas trabajamos o estamos en contacto con organizaciones, con, con Pivas de los territorios, básicamente Malvinas, José Sepas y San Miguel.、Sí. Eh, entonces se hace necesario, la Asamblea ya hace unos años que define y es una decisión política la de estar en territorio para poder visibilizar estas cosas. Una l u c h a enorme, eso también.、Eh, y hoy por hoy no puede escapar porque, si bien tenemos ya una ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero seguimos denunciando que en los territorios、eh, todavía no se puede garantizar、eh, el acceso de, de quienes quieren interrumpir su embarazo, que nos parece primordial. La perspectiva de género en el tratamiento de la violencia también, que、eh, venimos de. Estamos casi a, a, una, a una muerta por día también, todavía.、Sí. Y situaciones de violencia extrema en José Sepas también,、sí. donde no hay una dirección de la mujer que, que se puedan acercar, o las disidencias. Y los niveles de violencia son muy altos.、Sí. Así que todo eso va a estar en el documento que vamos a leer el, el 8 antes de, de salir a marchar, porque es lo que queremos seguir exigiendo que los territorios. Eh, no sean olvidados, que se puedan hacer efectivos los derechos que fuimos ganando,、eh, que es sumamente necesario para que no siga pasando lo que pasa todos los días. ¿Cuáles van a ser las acciones del 8 de marzo? Bueno, para el 8 estamos pensando la marcha, concentramos, al, estamos convocando a las 17 en la Plaza San Miguel, estamos pensando un trenazo con las compas que vienen de José Separ. Eh, la marcha se va a realizar posteriormente. De tener la convocatoria es a las 17,、eh, con algunas intervenciones artísticas. Va a haber fútbol, va a haber algunas cosas que podamos visibilizar ahí. Están las consignas que, que también、eh, compartimos, hacemos.、Eh, Repartimos el recursero de los centros de salud, donde sí sabemos que se garantiza la interrupción voluntaria del embarazo y donde hay un acompañamiento con perspectiva de género, que es también lo que queremos visibilizar,、eh, para después marchar alrededor de las 18、eh, hacia la Plaza Muñiz,、mm. eh, como todos los años,、mm. y ahí desconcentrar y vamos a ver si podemos hacer algún cierre、eh, copado. Si le estamos preguntando a varias compañeras referentes a espacios comunitarios en, en la región, espacios feministas, ¿cuáles son las deudas que tiene la democracia para con las mujeres en m a r c o justamente de esta fecha del 8 de marzo? o c u á l pensás que son las dos o tres más urgentes?、Eh, yo creo que es una decisión política de acompañar lo que hoy nos termina matando violentando, y violentando, h a c es u m a m e n t e necesario、eh, desendendarnos a las mujeres. Eh, se necesita el reconocimiento, vos n o m b r a s t e los centros comunitarios. Necesitamos el reconocimiento de las trabajadoras comunitarias en territorio porque son las que siguen bancando desde todos los frentes y no se sigue visibilizando esa situación.、Eh, el cumplimiento efectivo de la, de la IBE, de la ILE,、eh, la aplicación de la ESI. Eh, localmente estamos pidiendo、eh, la absolución de I, ¿no? uh -huh. como una, una consigna fuerte.、Uh -huh. eh, seguimos pidiendo por la aparición de Tehuel, de la Torre.、Eh, creo que el apoyo a las trabajadoras de la salud, con todo lo que venimos pasando en el Hospital de Arcad y lo que sigue pasando en otros hospitales, en los centros de salud de José Sepas. Eh, necesitamos visibilizar en el marco del Día de la Mujer Trabajadora.、Eh, necesitamos que podamos seguir、eh, reconociendo lo, el lugar que todavía no tenemos, la triple jornada laboral que siempre se r e c a g a n las mujeres para una d i s i ó n equitativa de las, de, de las tareas de cuidado, de gestión.、Eh, no, es un dictado enorme,、uh -huh. no、sé si se puede priorizar, pero、uh -huh. esto es lo que pedimos, lo que exigimos que se visibilice. Y a medida que te vas alejando más de la capital y ni hablar en, en el interior del país, que eso hace mucho más, mucho más fuerte, mucho más encarnizado. Así que primero que dejen de matarnos, que dejen de violarnos,、eh, hacer foco en las masculinidades y no en, en las mujeres. No es un problema de las mujeres,、mm. es un problema de las masculinidades y eso tiene que ver con el sistema patriarcal que es moraz、eh, y la, las. Las violentadas seguimos siendo las mujeres y las disidencias, así que va a ser necesario ese cambio de mirada y esa perspectiva de género para todos. Leía hace un rato que la ministra, Elizabeth Gómez Alcorta, hablaba al respecto de esto, ¿no? Que es、eh, necesario el compromiso de los varones.、Uh -huh. Demasiado, porque、mmm, creo que con lo que pasó el martes.、Eh, Uno lo puede ver en el cotidiano, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que se discuten a partir de esto? Porque creo que se, se sensibilizó toda la sociedad con esto. Pero siempre la reflexión termina siendo nuestra.、Sí. Veía, hay algunos referentes varones que quizás tomaron la palabra、eh, y me, hacía, me llamaba mucho la atención cuando decía: eh, eh, Nosotros también tenemos que reflexionar acerca de esto. Es un deber reflexionar porque el que ejecuta, el es que hace, son, son estas masculinidades violentas que son hijos sanos del patriarcado, no son ni enfermos, no es culpa de la droga, no es culpa del alcohol, no es culpa de estar amanecido, es culpa de un sistema que cotidianamente habilita esas situaciones.、Eh, es necesaria que sea la discusión entre los varones.、Eh, hay una frase que anda dando vueltas que.、Eh, Nos juntamos un grupo de amigas y todas hemos pasado por una situación de abuso. Son muy pocas las que, por suerte, pueden decir que no vivieron una situación así. Desde graves hasta el hecho de un manoseo、eh, en la calle, de, de cualquier situación、eh, que no implique、eh, quizás una denuncia, pero que es una práctica cotidiana, ¿no?、Mm. Eh, Y cuando te encontrás con varones, que、eh, ninguno lo ejecuta, ¿no? Ninguno lo hace. Entonces no dan las cuentas ahí.、Sí. Tiene que empezar la reflexión, tiene que haber e、sí, s tiene que haber、eh, esto arriba, de la m e s a en cada casa, con cada adolescente,、eh, porque se nos hace necesaria esa reflexión de parte de los varones y no la vi mucho últimamente, la verdad. Quizás lo hacen para adentro, pero estaría bueno que se lo puedan exteriorizar también. Ceci, muchísimas gracias. Y bueno, desde La Tincunaco, aquí vamos a estar、eh, acompañando las acciones locales del próximo 8 de marzo. Buenísimo, les agradezco mucho el espacio. Y pronto van a llegar los flyers con todo, así que ahí s e los compartiremos para, para que los puedan subir a las redes. Perfecto, estarán subidos a las redes de La Tincunaco también. Abrazo grande, Ceci. Gracias, compas. Un abrazo para todos. Hasta luego.